Obra, discografía, Aquí está el che, 1967, México opreso, Irisquí del Sole, 1970, Judith Reyes Canta, 1973, México Days of Struggle, Paredon Records, 1973, Cronología del Movimiento Estudiantil, 1968, 1974, Iztacalco, 1976, Crónica Mexicana, The Chantumont.